Karina Olivera, desde el Model te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola Karina. Sí, la mañana. No, es politico, es politico, yo pensé que era Elvira que solo, pero veo que estaba realidad, brava hoy. En Elvira. realidad debería de pedir un ring. En este momento, sí. porque vamos a abordar una nota de boxeo, por tanto debería... No, no, un... no, no, no en, estado, en este estado de situación de, del Virán le digas nada. No, no, no, no. no, no, no. no. Hay muchas dificultades no, de, de relacionamiento bravo. ahí, por ah, lo que parece. Nunca lo había escuchado así. De verdad que sí, estaba muy sacada, muy sacada. Buah. Jorge, vamos a hablar de boxeo, te decía. ¿Ah? Vamos a hablar con Nicolás Barrales y también con Juan Gutiérrez, que es el organizador de esta jornada, de esta velada de boxeo. Pero, Nico Barrales... Tiene algo que hacer antes de empezar la nota. Tiene puntualmente un saludo que realizar si no le van a tirar de la oreja. A ver. Sí, quiero mandarle un saludo a mi pequeña Lulú, que es la hija de, de, mi, de mi esposa. Sí. Dice que bueno, que ayer fuimos a otro programa y me dijo que que no le había mandado salud. Y ah. si no, creo que me retiraba el cariño hoy. Qué lío con Lulú, ¿no? Bueno, un beso grande para ella, que es un amor bueno ¿ves, ¿ves Hola qué, Lulú, qué. te saludaron Lulú, ahora estás contenta ¿Por qué la, por qué la importancia de, de, de, de, de empezar así la nota? De empezar esta nota así porque bueno obviamente el cariño es para todos Vamos a empezar si te parece Jorge con Nico Que a nivel del de, departamento es muy reconocido por por su tema, por el boxeo Y fuera de micrófonos si estuvimos un rato largo hablando hace un ratito que estamos acá Y nos decías Bueno, ya hace un buen tiempo que no hay boxeo, que no se puede disfrutar de boxeo, pandemia mediante obviamente, pero hoy sí ya está previsto que se prepare, que se pudieran preparar y que se lleve a cabo esta esta velada. Contarle a Jorge y a toda la audiencia los detalles. Bueno, eh, sí, es la vuelta del boxeo, cada que la Federación Rodella de Boxeo en Maldonado, eh, con boxeo profesional, y donde bueno, los chicos bueno acá de campo van a van a hacer eh, un evento el sábado vamos a tener eh, cuatro peleas amateur eh, vamos a tener cuatro exhibiciones también y bueno vamos a coronar la noche con dos peleas profesionales en la ex campeona mundial Gabriela gubier enfrentando a la salteña soledad Macedo que es una pelea bastante dura por son dos boxeadas muy expedientes bueno y la nuestra que es digo tiene la particularidad de haber sido campeona del mundo. Y en la pelea de fondo, Eric Ravijón, que es el, el boxeador invicto que tenemos, que es el actual campeón uruguayo de los pesos pesados, se, se enfrenta a Richard Launa, un argentino de la pampa, muy fuerte boxeador también, entonces ese será el plato fuerte, vamos a decir, de la, de la del goleado del sábado. ¿Cómo se vive el boxeo en el departamento, Nico? Eh, hay gran actividad. Eh, ahora, nosotros acá en el campus, hace ya siete años que estamos establecidos acá en el campus, eh, han, hay una infinidad de chicos que vienen a entrenar, eh, hay ot otras personas que vienen para hacerlo recreativo nada más. Eh, y bueno, también tenemos los, los competitivos, que son bueno, los amateurs, y también bueno los boxeadores profesionales que antes te he mencionado. Juan, como organizador, y, y lo hablábamos también, la pandemia ha dejado su huella. Totalmente, totalmente, como hablamos por el aire, este bueno, primer pelea profesional después de cuatro años que vuelve al departamento, así que bueno, muchísima expectativa y, y, y bueno, muchas ganas de, de que llegue sábado, ¿no? ¿Dónde se vende las Bueno, entradas a la venta en red tickets para para todos los que quieren comprar de, de forma online y después físicas en los locales de estaciones, estaciones de servicio. Sí. El, el, el, el único lugar físico que vamos a tener es eh, Camino de los Gauchos, estaciones de servicio Camino de los Gauchos. Ah, bien, bien. Jorge, eh, Nico y Juan te escuchan. Bien, bienvenido a los dos. ¿Me escuchan los dos? Sí, sí, te escucho los dos. Bueno, bárbaro. Buen día, buen día. Eh, ¿Qué podemos pensar de cara al futuro en todo lo que tiene que ver con el boxeo acá al Maldonado? ¿Hay hay algún proyecto, alguna posibilidad de que de alguna forma se pueda estar impulsando eh, la práctica de, del boxeo de manera por llamarlo de alguna forma social y no solamente profesional bueno mira yo te diría por la experiencia que tengo que eh, que va muy relacionado una cosa con la otra eh, para que haya boxeo social también tiene que haber referentes del boxeo profesional porque si no si los chicos no tienen en quién en quién inspirarse tampoco o sea una cosa se retroalimenta con la otra no Eh, al haber eh, buenos referentes, los chicos se arriman más al gimnasio eh, eh, y, y bueno, es el estímulo para que todo el mundo eh, practique boxeo, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que de cara al futuro ahora, eh, con el programa proyecto que tenemos acá en la Intendencia, que es el boxeo por los barrios, que vamos a llamar al ring domingo a domingo a diferentes barrios de Maldonado y de San Carlos, donde los chicos hacen exhibiciones para, para, para, para la gente del barrio, eh, eso también genera una comunicación del boxeo con la gente y, y, y bueno, impulsa que la gente se se vuelva que se vuelva que se vuelva que vaya al gimnasio, ¿no? Este, pero como te decía lo primero, eh, siempre tenemos que tener buenos referentes, boxeadores profesionales que que muestren que que por ser de barrio o, o, o lo que sea, eh, también se puede llegar eh, mediante el boxeo a, a ser profesional y a ser conocido en el mundo, el mundo del deporte ¿no? ¿Cuándo comienza el boxeo por los barrios? ¿Cuándo comienza el boxeo por los barrios? Es, los, los mejores días, días lindos porque eso lo hacemos a ley aire libre y los domingos a la tarde entonces bueno, por ahora está frío pero pensamos que ya el mes que viene vamos a rentar con la primera fecha Bien, gracias a los dos, muy amable. Gracias a los dos. Ahora te quedó algo. Me quedó algo en el tintero, sí, que bueno, que todo lo que a través de este evento va a ser volcado a, a, la, a la comunidad, digamos, a través de compra de útiles eh, para poder seguir entrenando y mejorar un poco. este Eso es algo muy importante, ¿no? El objetivo del proyecto es eh, acercar el buceo a toda la población y, y devolver algo también un poco a la, a la comunidad de Mantenado. Cortita nomás, Nico, ¿las mujeres se suman? Sí, sí, sí, claro claro eh, ahora nosotros en el gimnasio acá del campus tenemos tres o cuatro chicas que, que vienen pero eh, siempre este eh, siempre están viniendo cada vez más chicas y algunas para competir y otras nada más que para para hacerlo recreativamente bien, vamos a estar compartiendo la información de aquí al viernes y además tenemos entradas para regalar Jorge, ya lo haremos definitivamente el viernes por falta de tiempo, nos reencontramos mañana buena jornada para todos, chau chau